Bien, seguimos con el análisis previo a lo que será la jornada 12 del torneo clausura del fútbol profesional venezolano, la cual arrancará este próximo viernes, este sábado, perdón, en la ciudad de Caracas, donde el Real por en el Estadio Brígido de Iriarte estará recibiendo al Atlético del Vigía, el cuadro del Vigía que de por sí desde el día de ayer se encuentra allá en la capital, donde disputó un partido reprogramado ante el Petar, el cual quedó empatado a cero. Entonces ahora se mantendrán en la capital los cuadros, el cuadro del Vigía donde estará visitando al Espor en el Brígido Iriarte este sábado, Un partido eh, importante para ambos equipos, el Vigía prácticamente con ese empate y con estos cuatro puntos que ha sumado en las últimas dos fechas ha asegurado su permanencia, aún no matemáticamente pero está bastante cerca de lograrlo y el Real es quien viene de una importantísima victoria en San Cristóbal nada más y nada menos que ante el Deportivo Táchira, sabemos que los partidos en el brillo y Vierte no son fáciles de pronosticar ni de plantear por ninguno de los dos equipos por la condición de la cancha y donde, donde cre creemos que ya el vigía debe tener ya bien planificado eso, lo deben tener en mente y sabemos cómo debe plantear ese partido de manera de poder sacar un resultado positivo, así sea un, un punto que le sirve de mucho para lo que es sus aspiraciones durante este torneo, el Vigillas se encuentra con 28 puntos en la tabla acumulada y a solo 4 de lo que es el grupo de lo que es el grupo al octogonal de la liguilla pre no está tan lejos de este lote, quizás un resultado sorpresivo ahí quien quita y los mete de, de, de lleno en esa lucha ¿no? por ese lote a suramericana y el es porque también buscará mantener su posición en la que se encuentra en, en, en ese dicho lote de lo que será el, la liguilla pre ¿no? eh... Este partido se disputará el día sábado a eso de las 3 de la tarde en el rígido Iriarte. Esperemos una asistencia regular ¿no? para este encuentro. ¿no? Eh, la jornada continuará este domingo también, ¿no? en, eh, en la ciudad de Puerto Raja, el cuadro de mineros de Guayana a las 5 de la tarde con transmisión de Televisión estará recibiendo al Aragua, Fútbol Club, ¿no? Los últimos resultados para el cuadro de mineros de local han sido positivos. Y eh, De hecho, viene de ganar incluso en la carretera, ¿no? En Amazonas, ante Tucanes, dos goles por uno, partido polémico con dos penaltis, no los dos goles, ¿no? Han convertido por el Zurdo Roja. Y la verdad se le han dado resultados, ¿no? Al cuadro de Minero, que en busca el título, está peleando el título, se encuentra solo un punto de Lara con 23 puntos, mientras que el cuadro de Laragua, que en este caso vino de, de una remontada en su, propia, en su propia cancha de Antellaneros, dos goles por uno, eh, se encuentra también en una posición, digamos, mediana en la tabla, pero sus aspiraciones sabemos que son también por cupo internacional, ¿no? El cuadro de Cavalieri ha sacado resultados importantes de local y algunos también en la carretera, y este partido, la verdad, si lo, si lo plantea bien, como la mayoría de las veces ocurre, el cuadro de la Aragua, pues la va a tener difícil, ¿no? La gente de, de Guayana, sobre todo, Porque mmm, no las ha tenido fácil, sobre todo ante rivales que en el papel parecen accesibles, pero que en realidad no lo son. Sí, eh, normalmente eh, lo, los rivales de menor peso se le complican a mineros, y qué decir, de, de un tiempo corto atrás el mismo estudiante que así se llama la victoria en Cachamay, ¿no? Claro, el, el Tucanes también le ha planteado buenos partidos. Así que pinta para un partido interesante. Sin embargo, Minero por el momento que, que está viniendo, eh, que, que está viviendo, mejor dicho, este, creo que se le dan las condiciones para, para sacar adelante este partido ante, ante el Aragua. Bueno, continuando con, con lo que nos presenta esta jornada 12, tenemos, a tenemos, exacto, nos vamos a Guanares. Y, y, tenemos, y tenemos el Llaneros, el llanero de, de esa ciudad recibe a Monagas, que viene una importantísima victoria, o sea, la sorpresa de la jornada 11 fue el triunfo de Monagas, dos goles por cero ante el Caracas Fútbol Club en la ciudad de Maturín. Llaneros, como veníamos diciendo, a pesar de que viene de caer derrotado ante el Aragua. En partido a puerta cerrada en la pasada jornada, bueno, quiere recuperarse, ¿no? de ese mal resultado y continuar con éxito su, su, su paso por, por este torneo clausura que los meta de lleno en lo que es la lucha por cupo a, a la liguilla pre mientras que Monaga, bueno, ahí, ahí está en la misma lucha, aquí ya quizás un poco más adentro, ¿no?, y, y con, con los papeles... ...y en los puntos un poquito menos complicado... ...pero sin embargo pinta bien, pinta bien... ...y, y creo que se perfila... ...bueno, con, este, con esta victoria Monagas... ...no, le, le levantó la moral... Y, ...y quizás los papeles se cambiaron un poco... ...pero creo que, que Llaneros tiene las herramientas... ...para sacar su juego de local... ...por lo que ha presentado como juego... ...y como estrategia dentro del Calle Espinto... ...en la ciudad de Guanare... ...por otro lado nos vamos a San Felipe... ...donde el Yaracuyanos... ...recibe al Deportivo Petare que el miércoles pasado a, empata cero con el vigía, ...como ya lo habías comentado, bueno, y continúa el andar del Petare sin, con, con, a, haciendo pocos puntos... ...muy mal, este, muy ma, mal torneo, ya, ya definitivamente un mal torneo para los de Plasencia... ...y bueno, no se le viene nada fácil no se le viene nada fácil, Yaracuyanos viene de sacar una victoria bastante interesante Barinas. en Barinas ante el Zamora por la mínima diferencia, un gol por cero, y bueno, pinta que Yaracuyanos tiene las herramientas para sacar el partido ante Petar, este, este, esta fecha nos presenta juegos donde los locales tienen bastante posibilidades de sacar sus partidos ante los equipos a quienes reciben, pero este fútbol siempre ha sido de... De, de muchas incertidumbres y, y no se sabe a la final y así se presente muy favorito como pasó con el Caracas ante Monaga la jornada pasada y bueno el resultado fue totalmente opuesto y, y bueno por, por otro lado tenemos el partido Carabobo-Tucanes Michael lucha directa por el descenso y donde, bueno, por la realidad de los equipos que creo que Carabobo tiene un, un pie, a pesar que en los puntos no pero sí tiene un pie por delante sobre Tucanes sobre todo a nivel de plantilla a nivel de plantilla y a nivel también de, de motivación ¿no? digamos que Carabobo ha mostrado mejores partidos ¿no? si lo comparamos con el, los partidos de Tucanes y va a jugar en su, en su plaza pues consideramos que va a haber buena asistencia sabiendo que el rival es directo y por allí puede aprovechar este resultado y un, dar un paso importante para lo que es la salvación, ¿no? del cuadro Granati, sabiendo que el partido, si lo llega a sacar, pues prácticamente estaría, si se combinara también con un buen resultado a favor, de, en este caso una derrota de estudiantes, pues prácticamente allí estaría volviendo a lo que es la primera división, la gente de Valencia, ¿no?, hay que destacar que en esta jornada... ...no se disputará el partido de estudiantes Táchira... ...que también le interesa a la gente de Carabobo... que se disputará el próximo domingo 8 de abril... ...domingo de Resurrección... ...y bueno, dependiendo de lo que ocurra allí... ...podemos ver, pudiéramos ver... ...a un Carabobo de nuevo... Entre los, ...entre los 16 equipos que se estarían salvando... ...para lo que sea la próxima temporada... ...en primera división... ...y el cuadro de Tucanes estaría hundiendo más en su crisis... ...con todo y el cambio de técnico... ...no se le dio el resultado en el debut de Tortolero... ...ante Mineros cayó 1-2 y se le presenta este partido complicadísimo ante el Carabobo, no, o sea, do, dos partidos que, que la verdad para Tucanes no, no, no pintaban bien en el pronto regreso a la dirección técnica de, de, de Tortolero, algún equipo de, del fútbol venezolano y, y bueno, y, y ojo con un dato, estudiantes, hay que estar pendientes, FIFA ahí anda rondando una posible sanción de tres puntos. ...por falta de pago a un jugador extranjero... ...y, y, y bueno, esos tres puntos se los quitan a, a estudiantes... ...y ahí entonces sería ya un tercer equipo metido de lleno... ...en lo que sería el descenso, entonces... ...tanto Carabobo como Tucanes están muy pendientes... ¿no? De, ...de esa decisión internacional a nivel de FIFA... ...aparte del resultado que se pueda generar... ...el domingo de resurrección cuando el, este partido... Se, se ejecute en la ciudad de Mérida, estudiantes Táchira. Y para finalizar, tenemos que el Caracas Zamora tampoco se disputará en el fin de semana próximo, junto a los demás partidos, sino que se efectuará el día miércoles 4 de, de abril, junto con el partido reprogramado del el, el equipo del Zulia Fútbol Club, que recibirá al Club claro. Deportivo Lara. Entonces, ojo con un dato de Zamora, Zamora viene de caer recientemente en su último partido de, de Libertadores ante Fluminense como local, 0-1, y ya son cinco partidos que suma el conjunto llanero sin ganar en todas las competiciones en las que está participando. Sí, eh, no viene con una realidad muy positiva, ¿no? El cuadro de Oscar Gil. Y, y el partido, por supuesto, ante Caracas era muy cuesta arriba, considerando... ...la fortaleza del cuadro rojo de local en los últimos partidos... ...y porque se encuentra en esta lucha por el título también... ...junto con Minero y el mismo club deportivo Lara... ...por lo tanto eh, tendrá que jugar muy bien... ...y plantear un partido muy inteligente... ...la gente de Zamora si desea sacar los puntos en la capital... ...la última visita allí le trae buenos recuerdos... ...ya que pudo ganar ese partido y pudo coronarse en la clausura pasado... ...pero por supuesto era otra, era otra etapa, era otra realidad... ...ahora la cosa es muy distinta... Zamora no viene con un buen momento, viene de caer incluso de local también, aparte de la Libertadores, también en el torneo cayó entre Yaracuyanos en su último partido, por, por lo tanto pues tendría que dar un vuelco de 180 grados la gente de, de, de, de Barinas a ver si puede sacar este resultado y lo metería en la pelea por un cupo internacional en el cuadro de, del Zamora y con esto entonces estaría finalizando lo que es la, ese día 4 y de, de paso el domingo 8 lo que es la jornada 12 del torneo clausura. Sí, recordando por último que también se va a disputar el partido deportivo Anzuategui versus Club Deportivo Lara, el cual hicimos una nota especial y por eso Bueno, quizás en este análisis y debate no, no profundizamos en ese partido porque hubo una nota especial para, este, con una compañera de allá de, de, del Estado Anzuate y Valesca que invitamos también a que, a que escuchen en nuestro blog. Bueno, esto fue Active Deportes con el análisis y debate de la jornada 12 del fútbol nacional venezolano. Que tengan todos muy buenas noches.